El mar a quitar su el firmamento brilla su mejor estrella, para darle la luz a tu preciosa arena, la mañana siempre sale el sonrimiento, y se llena de luz, y se llena de luz, I Азу!